Ahora el miércoles estamos haciendo una donación con la gente del Sindicato de Taxis a un comedor y vamos a donar varios autos, van a mandar esas comidas, vamos a donar con Omar Lidia, que por suerte eh, siempre estuvo a mi lado y creció así, título, así que bueno, la gente del Sindicato de Taxis, la donamos, quiero agradecerles. no la última dentro de mis proyectos para el para el 2011 junto con todo lo lo, lo que pueda surgir eh, como... con la idea de reunir a las ocho personas mundiales que hay en Argentina y aprovechar que somos ocho y tratar de que entre todas armemos una una fundación o o armemos una cruzada solidaria y vayamos a, a diferentes provincias de lugares de de la Argentina para enseñar a los chiquitos, a los chiquitos museo, para dar también una, una opción de esperanza y una salida más para que quieran decir eso. Bueno, yo estoy eh, eh, eh, el horario para ir, vamos a ir a a acompañarte y todo lo que tenga que hacer, Rín, eso, es ayudar a los que ayudan, o sea, que lo sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que Ya yeah. Yo siempre trate de ayudar a, la, a, a, a, la, a los que yo tengo cerca dentro de lo posible, pero como campeona mundial me parece que uno que tiene que devolver a acordarse de cómo estaba hacía un mes, mi situación era diferente, no no económica, sino mi situación, eh, mi esperanza era otra, mi objetivo era otro, y ahora que lo logré, bueno, es tiempo de devolver. Y después, siempre que uno consigue algo, hay que tratar de, de, de compartirlo con el resto de la gente, porque yo no sabía que iba a esto. Entonces, ahora que que elijan en la vida. Por ejemplo, yo en, en mi caso les puedo ofrecer algo de boxeo, pero es algo más que te les ofrece a los nenes para que día mañana puedan tener la, la, la felicidad que tengo yo hoy, por ejemplo. Seguro, porque más hay que ser más una cosa. Vos no solamente hay que en todo lo que en tu carrera. Porque el esfuerzo que hiciste eh, ya de vos es un esfuerzo tremendo. O sea, atrás. lágrimas y sonrisa porque hay de todo en la carrera de un boxeador entonces bueno ahora sí estás vamos arriba te voy a olvidar de cuándo te costó empezar y cómo tuviste que hacer todas las cosas no pues no me olvido de nada sobre todo porque yo venía de otra de otra cosa nada que ver yo no no me imaginé jamás en mi vida que iba a ser campeona mundial ya no me imaginaba que iba a ser boxeadora cuando yo empecé todo el mundo eh, nadie daba dos pesos por mí, la verdad es esa, porque yo empecé grande, yo tenía 23 años cuando empecé a boxear, cuando empecé a entrenar, eh, a los 24 debuté como amateur, a los 28 debuté como profesional y la verdad es que hoy a mis, a mis 32 años haber ganado un título mundial es lo mejor y lo más feliz que me podía pasar, pero tuve que, que superar varias barreras mías, personales y, de, y, de, y del entorno, porque que siempre que en mí siempre me despreció ¿no? cómo va a ser campeona mundial, va a ser campeona mundial, como yo no venía. Y aparte de decidir, dejar lo que uno hace, que es de lo que yo siempre viví, para dedicarse a algo que no sabes cómo se va a ir, no es fácil de tomar. Obviamente que fue progresivo, no fue un día otro, pero hoy por hoy puedo decir que solamente me dedico al boxeo, no, no hago más nada que esto, eh, y me parece que, bueno, como vos decís, el, el 2010 iba a terminar... Para mí, como, como una boxeadora desocupada, sin embargo, terminó como una boxeadora campeona mundial. O sea que lo que siempre digo yo, lo que Dios te quita por un lado, te lo da por el otro. Así que, eh, vuelvo a decir, yo llegué al, al de lo que podía desear como persona en el mundo, no como boxeadora, al tope de, de, de, del objetivo personal que podía haber tenido. Y ser campeona mundial... Eh, Es una de las cosas que jamás me imaginé que me iban a pasar y las que más estoy agradecida tanto a mi técnico como a la gente que creció en mí y a mí misma por haberme permitido soñar y, y lograr.